...de la Maratón de Fútbol Sala 36ª edición... ...la que se va a celebrar este próximo fin de semana. Sí, amigos, ya tenemos al lado ahí, a la vuelta de la esquina... ...el gran evento deportivo con el que se suelen cerrar... ...las temporadas en nuestra localidad. Con muchos alicientes, como todas las ediciones... ...y con mucha eh, incertidumbre en cuanto a lo que nos podemos encontrar... ...porque en esta edición y eh, como saben sobre eh, se reduce considerablemente el número de equipos que van a competir. Han, han bajado hasta la cantidad de 24 en este 2018 año tras año se han ido perdido se han, se han ido perdiendo eh, equipos eh, en esta maratón y como decimos a ha quedado ya este año un número eh, cuadrado, podríamos decir, 24 o 6 grupos de 4 equipos van a conformar esa fase de grupos, 5 equipos menos que el año pasado y menos que el anterior, y menos que el anterior y el anterior, porque se ha ido perdiendo progresivamente. Eso ha hecho que desde el Comité Local de Fútbol Sala se eh, meditara en su día la posibilidad de hacer ya el cambio de formato definitivo, algo que se estaba planteando ...desde hace algunos años... ...el que eh, la maratón se alargaba mucho... ...había muchas horas de descanso... ...sobre todo en estos dos, tres últimos años... ...y muchos planteaban la posibilidad de que... Eh, ...bueno, que se jugara de corrido... Eh, ...todas las uh, fases sin, sin horas de descanso... ...y que se terminara cuando se tenía que terminar... Eh, ...la manera en que ha cuadrado esto... ...es en que la final en principio se disputará... ...en la madrugada del sábado al domingo... A las dos de la mañana está prevista que se juegue esa final si no hay muchos retrasos. Obviamente, todos los retrasos que se irán acumulando irán uh, uh, haciendo que se, se, se retrase el, el comienzo de esta de esta final. Con esos retrasos nos referimos hay partidos que pueden terminar, eh, como es obvio, en lanzamientos de penalti Todo ello pues va a jugar en contra de mm, que se pueda mantener ese horario eh, oficial, porque ya decimos, en años anteriores ha jugado con el margen de que ha habido horas de descanso y con lo que se ha podido, pues en este caso, evitar esos retrasos. Este año veremos. A ver. Y, bueno, la competición comenzará... Mañana viernes a partir de las 8 de la tarde, el año pasado, recuerdo empezaba a las 9, este año se adelanta, pues comenzará a las 8 de la tarde y ya de manera interrumpida ininterrumpida se jugarán los partidos hasta, como hemos dicho, esa final prevista para las 2 de la mañana del sábado al, al domingo. En cuanto a favoritos que podemos esperar de esta maratón, pues eh, los, de, los de siempre... El qué de qué, Pinturas Fefi qué de qué, como vigente campeón y como quizás una de las mejores plantillas de fútbol sala de nuestra localidad, y más este año en el que ha vuelto Montero después de la sanción, y bueno, parece que está en un estado de forma excepcional, como eh, demostró, por ejemplo, en, eh, en la Copa Nacional de Clubes de eh, la Asociación Nacional de Fútbol Sala el pasado fin de, de semana. Eh, defiende título, por lo tanto, y vamos a ver qué es eh, de lo que es capaz. Recuerden que ahora aquí ya sí que no caben muchas cábalas. Eh, creemos que es así porque, eh, bueno, pues en este caso... Eh, no hay cabeza de serie, eso es verdad Pero bueno pues parece que van a tener que mantener la exigencia Los grandes equipos desde el primer momento Sobre todo, eh, ya decimos, en el caso de eh, Pintura-Fefique de Porque ha quedado encuadrado en el mismo grupo que otro candidato Estudiantes, lleva tres finales consecutivas De las cuales ha ganado una Y eh, este año lo ha ganado todo en la competición local Ganó el trofeo de la Peña sevillista Ganó la competición liguera el campeonato de la regularidad y ganó la semana pasada el trofeo Ignacio Peralta. Ya solo le queda la maratón para cerrar el círculo, para cerrar una temporada perfecta. Pero ya saben que estudiantes y la maratón pues tienen esa, esa relación no de amor y odio, porque ha sido un equipo que ha dominado digamos en fútbol sala local en los, eh, los últimos años, en liga al menos, pero luego eh, en, la, en la maratón. Eh, no ha confirmado ese dominio que eh, ha tenido durante toda la, la temporada. Veremos a ver qué es lo que pasa en, en esta trigésima sexta edición. Otros equipos, eh, bueno, en ese grupo también entra Zulema, el equipo de Grazalema, hablamos del grupo A. Recuerden que pasan los dos primeros clasificados de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Eh, Zulema estará también en ese grupo y, Ma y Malaca, Café y Copas, parece que malaca va a ser la víctima de ese grupo y que, bueno, eh, en estos equipos que se van a tener que enfrentar entre ellos pueden tener una vía de escape ante Malacca en el sentido de sumar goles para que a unas malas que no entren entre los dos primeros clasificados lo puedan hacer como uno de los mejores terceros. Pero, bueno, veremos a ver, veremos a ver. Y luego está el Grupo E, el Grupo E también bastante interesante en el que está Revolución, recuerden, el equipo más laureado en activo de esta maratón, ...de fútbol sala... ...cinco títulos... ...y cinco títulos consecutivos... ...cinco títulos como le ya desapareció Don Odón... ...y bueno pues... ...se quedó ahí... ...hace unos cuantos años... ...en, en el quinto título... Eh, ...y con... ...bueno pues... Eh, ...todo el mundo creía y esperaba que... ...iba a ser el primer equipo en conquistar los seis... Eh, ...pues eso fue ya hace unos cuantos años... ...recuerden... ...el último título de revolución... ...fue en el año... ...dos eh, mil Pues seis años hace ya de, de eso y bueno pues no ha podido conquistar esa ese sexto antorchado en la maratón pero siempre es un equipo a tener en cuenta ha llegado a finales eh, recuerden que perdió la última la perdió ante el que de qué y bueno pues eh, aunque ya el equipo digamos que ha perdido el ímpetu de, de, de aquel de aquel lustro en el que dominó ...desde el año 2008 hasta el año 2012... ...pero, bueno, pues siempre es un equipo a tener en cuenta... ...porque se sabe manejar muy bien en estas eh, circunstancias... ...veremos a ver cómo se presenta esta edición para, para Revolución. Eh, como decimos, Revolución ha quedado cuadrada ...en este caso, en el Grupo E, junto a Oasis Lounge... ...que precisamente ha sido verdugo de Revolución... ...en alguna que otra edición, antes de tiempo... Eh, eliminaba el conjunto del, de revolución e incluso se metían semifinales, eh, pues se metieron un par de veces de forma consecutiva y es un equipo también a tener en cuenta, al igual que el Portico, que es el Manoviro de Zoliva, todo un clásico de la división de honor, o el Atlético futsal, equipo de primera, un equipo muy joven, pero al que hay que también tener en cuenta en este tipo de, de competiciones. Otro de los favoritos, en este caso, donde de Fútbol Sala, iría por la otra parte del, del cuadro, en este caso por la misma parte del cuadro de, de Revolución, y bueno, en principio tiene un grupo sobre el papel asequible, gesto Algar, J.S. Aubrique y Frank Generali, asequible me refiero para conseguir una de las dos eh, primeras plazas que le darían derecho a pasar, a pasar a los octavos de final. Digamos que estos son los equipos que todas las quinielas apuntan a, a favoritos ahora enseguida pues conoceremos las impresiones de los protagonistas de, de los que van a ser protagonistas de esta maratón de los representantes de los distintos equipos de la liga que obviamente tendrán mucho más conocimiento mmm, sobre los equipos que, eh, que nosotros Hoy vamos a hablar de este especial. Eh, 36ª edición de maratón de Fútbol Sala y también quisiéramos hacer una referencia a lo que fue el torneo de ajedrez que se cerró ayer con la victoria de Manuel Lobato, primer clasificado en este torneo de ajedrez organizado por el Club de Ajedrez de Ubrique. El mejor juvenil, y menor de sus 18, fue la mejor juvenil, mejor dicha de la Macías, el mejor juvenil, sub-14, Roberto Santos. El sub-10, Antonio Medina. Y el mejor veterano, mayor de 55 años, Manuel Ordoñez. La mejor fémina, Candela eh, Medina. Pues estos son uno de, algunos de los asuntos que vamos a analizar, que vamos a tratar nosotros en la tarde de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. La Plaza de Toros de Urique acoge este sábado la celebración del gran Prix. A partir de las 7 de la tarde, seis equipos de las principales peñas y asociaciones taurinas de la Sierra se enfrentan en esta competición, donde se contará con la suelta de dos vaquilladas.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 Manuel Pérez Trastoy y Radio Brique.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 la web ubricarmotos.com Ubricar, la mayor garantía nuestros clientes 5 y 46 minutos de la tarde y con la música de Perian nos vamos a adentrar ya en nuestro especial 36ª edición del Maratón de Fútbol Sala, hablando precisamente con los protagonistas de esto, con los que van a estar ahí a pie del cañón y van a pelear, o se supone, o las quiñelas nos dicen que van a pelear por este título. En primer lugar nos vamos a quedar con el equipo que parece que llega más en forma de todos, el Estudiantes, porque Como saben, se proclamaba este año campeón del trofeo de la Peña Sevillista, campeón de Liga, y la semana pasada se llevaba el título del, en este caso el trofeo, Ignacio Peralta. Vamos a hablar con su entrenador, con Miguel Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Podríamos decir que tu estudiante llega a esta maratón en un momento dulce, tras haberlo ganado todo este año, ¿no? Bueno, eso parece, ¿no? Pero... Sabemos que son dos días intensos y todo lo hecho anteriormente pues no va a dar para nada. Lo más reciente ese trofeo Ignacio Peralta que se llevasteis tras un partido en el que eh, bueno, parece ser que tu equipo fue algo superior al a rival sobre todo en esa primera mitad, ¿no? Sí, creo que la primera parte me, o sea, fuimos un poco más intensos, ¿no? Y cogimos una buena una buena diferencia al ponernos 3-0, pero ni mucho menos fue fácil, ¿no? La segunda parte nos tuvimos que apretar los machos y tuvimos que sufrir para, para poder mantenernos con la ventaja que cogimos. De todas maneras, eh, bueno, por la fecha en la que fue, eh, por los jugadores de uno y de otro equipo, no puede tomarse como referencia de aquí a la Maratón, porque se van a ver dos equipos un poco diferentes, ¿no? Sí, como te he dicho ya, pues ahora mismo ya lo que se haga, lo eso de aquí para atrás, pues no vale absolutamente para nada, ¿no? Lo que cuenta ya es a partir de mañana a las 8 cuando empieza a rodar el balón y, y sabemos que, que se necesitará pues dos días de mucha concentración y de una poca de suerte de, tener, de tenerlo todo de cara para intentar lograr la maratón. Uh -huh. Miguel, tres finales en los tres últimos años no es eh, una cosa fácil ni, ni mucho menos, así que ya no podemos hablar... Eh, como hace ya bastantes años que hablamos de esa mm, mm, bueno posible o, o, o creíble maldición que tenía el equipo con, con la maratón que os, os impedía llegar a finales. Eso se rompió hace tres años, ¿no? Hace dos, hace dos mejor dicho. hace No, creo que fue hace tres años, ¿no? Ya hace tres jugado... años, pero hace dos se, eh, fue cuando hace lo ganaste. Sí hace naturales, porque estos, <risas> no hemos jugado tres finales consecutivas después de mm -hmm. pegarnos pues casi tres o 14 años sin aparecer en una final, ¿no? Es de, quiere decir que las cosas, pues las estamos haciendo bien los últimos años, ¿no? Pero lo importante no es llegar a las finales, ¿no? Las finales cuando se llegan son para ganarlas y, y en nuestro caso, pues de las tres solamente hemos podido lograr ganar una. Es uh -huh. lo que te quería yo comentar, ahora lo que la, asign la asignatura pendiente es aprovechar que llegáis a, esa, a esas finales pa para seguir ganando títulos, ¿eh? Sí, claro, está... <risa> Eso está claro, ¿no? Todos los que llegan a una final, pues, su propósito es de ganarlas, ¿no? Por eso te he dicho antes que que en dos días se resume todo, ¿no? Puesto que, no o sea a lo menos puedes llegar a la final, ¿no? Pero puedes tener mucho desgaste antes de llegar a la final y cuando llegas a la final, pues, como han sido las dos últimas finales, ¿no? Hace dos años fue el que de que llegó un poco físicamente peor y el año pasado, pues, nos pasó a nosotros, ¿no? Es un torneo corto, pero muy intenso al, al mismo tiempo. Ajá. Uh -huh. Lo primero es que será una maratón algo atípica, con solo 24 equipos, eh, lo que va a hacer que, que todo se desarrolle en menos tiempo. ¿Te parece acertada la, la medida? Hombre, ni, no es acertada no acertada, ¿no? Hay que irnos al número de equipos que hay. Como venimos hablando ya durante muchos años, pues el forbito viene en decadencia y, y a la vista está de que este año pues solamente hay 24 equipos para poder disputar la maratón, ¿no? Así que una de las mejores maneras que hay pues es este formato que han hecho y, y esperemos que salga todo bien. ¿Tú crees que tenía sentido el digamos el mantener el formato por ejemplo del año pasado con muchas más horas de descanso? ¿Hubiera sido factible o, o eres partidario de que bueno, que vaya todo de corrido y que se acabe cuando se tiene que acabar? Hombre, si en fin, al cabo lo que nos vamos a quitar es como quien dice del viernes al sábado, ¿no? Pues todos los grupos que son más horas de descanso, pero está bien, es una maratón y y la hora de descanso pues deben ser las que son, ¿no? Nosotros cuando jugamos maratones fuera del pueblo son más o menos parecidas a las que vamos a este fin de semana sin que por mi lado pues sí, lo veo bien. Porque claro, eh, te encontrabas en una situación en la que eh, muchas veces los descansos entre fase y fase que eran de dos, podían ser dos, tres horas a veces era hasta contraproducente porque lo que querían los jugadores es ya terminar de una vez por todas no descansar porque luego el volver a ponerse a funcionar era lo que, lo que que en lo que el cuerpo se resentía más, ¿no? Sí, está claro, ¿no? En esas dos o tres horas no es lo mismo a lo mejor recuperar en una hora ¿eh? que el cuerpo todavía está activado, ¿no? Que al está tres o cuatro horas parado que luego cuesta, pues, pues meter otra vez la marcha al cuerpo, ¿no? Yo creo que que puede ser acertado y, y ya cuando pase esta maratón, pues, habrá que evaluar si, si así lo ha sido, ¿no? Ajá. Uh -huh. En cuanto a los grupos, Grupo A, Zulema, ¿qué de qué hay El grupito también se las trae, ¿no? Sí, bueno, sabemos que para ganar una maratón hay que ganarle a todos los equipos que se toman en tu camino, ¿no? Esta vez son desde los grupos y, por un lado, yo siempre soy de los que piensa que mientras más más fuertes sean los rivales que tiene pues, para mi forma de pensar, pues, mejor, ¿no? Vamos a empezar... No vamos a poder despistarnos ni un solo segundo desde que comience la maratón, ¿no? Así que del primer partido tenemos que tener las antenas bien puestas tres candidatos a llevarse la maratón en el mismo grupo eh, y con esta versión de, de la maratón eh, pues eh, supongo yo que eh, puede pagar los platos rotos el, el malaca porque eh, son tres equipos para llegar a stapo va a haber dos plazas más la tercera que es la que se va a decidir ahí no eh, que, que supuestamente se decidirá en los partidos contra el malaca por goles Bueno, sí, en teoría, ¿no? Pues esto que luego uno no sabe cómo va a ir el funcionamiento de la competición y puede haber grupos que perfectamente acaben con cuatro puntos, ¿no? Así que uh -huh. a lo mejor ganarle nada más que al equipo del Malacayú, ¿no? Y, y por diferencia de goles, pues lo mismo no te vale, ¿no? Así que nosotros sabemos que tenemos que ganar los tres intentar ganar los tres partidos de grupo para intentar ser primero y ya luego los cruces pues tal como vayan llegando. Uh -huh. Bueno, muchas muchas dudas pues se presentan en un grupo tan fuerte, eh, sobre todo en el orden ¿no? en el que se pueden clasificar los grupos. Eh, esto ha venido como consecuen eh, consecuencia de la desaparición de los cabezas de serie. Supongo que ya con tan pocos equipos eh, pues tampoco tampoco era, era era útil mantenerlo, ¿no? Y además hay mucha gente que es más partidaria de un sorteo puro, ¿no?, sin cabezas de serie. Sí, a lo mejor, sí, lo de los cabezas de serie no puede... Nosotros por lo menos nos enteramos el día que se hizo el sorteo, ¿no? no no teníamos ningún tipo de información y nos da exactamente igual no pero yo creo que que a lo mejor con un sorteo puro como se ha hecho, pues sí es lo más normal no cabezas de series pues tampoco sea que te dé una gran ayuda. lo único que te hace es que se pueda evitar como por ejemplo en este caso el grupo que que ha salido en nuestro grupo no uh -huh. que tampoco uh -huh. lo veo ni mal ni bien queda la cosa más más repartida, pero claro así se. Así sí, y lo que se consigue es que haya más posibilidades de sorpresas, ¿no? Sí, claro, ¿no? Para ver ya tres equipos de los teóricos favoritos al título. En un mismo grupo puede ser que uno pues, a las primeras de cambio se quede eliminado, ¿no? Así que, que se abre el abanico para más equipos. ¿Se puede hablar este año de, de algún claro favorito, Miguel? Hombre, el claro favorito para mí siempre será el actual campeón, ¿no? Como igual que el año pasado pues al hacer nosotros campeón éramos favoritos, pues este año qué de qué va a ser favorito Zulema es favorito dónde va a ser favorito Prodeco va a ser favorito y, y ahí va a haber un ramillete de cinco o seis equipos que, que pueden conseguir perfectamente llevarse la maratón ¿no? uh -huh. esperemos que en ese ramillete de equipo pues seamos nosotros los que tengamos la suerte de poder conquistarla Y en líneas generales en cuanto a lo que es eh, bueno, teniendo en cuenta el grupo, los posibles cruces, ¿tú crees que ¿Está la cosa igualada o no? ¿O ¿Hay un cuadro más duro eh, que, que otro, supongo que el vuestro, más que por esa configuración de los grupos ya eh, tiene algo de dificultad ¿no? de, desde el principio? Sí, pero eh, te lo vuelvo a decir, ¿no? Quien quiera ganar una maratona hay que ganar al equipo que se ponga adelante, ¿no? La única diferencia... Pero creo que el segundo de nuestro grupo pues se va hacia el otro lado del cuadro, ¿no? Uh -huh. Aunque luego, antes de semifinales, la verdad que ni, ni lo he mirado, pero... Seguramente en semifinales todos los de la abcd pues tenga que salir uno para la finalista y el otro del otro lado, ¿no? También hay que esperar a ver cuáles son los mejores terceros y eso, sin que hasta que no se decidan esas cosas, pues no se puede decir que un lado sea más fuerte que otro. ¿Es posible regular fuerza, reservar jugadores o, o crees que va a ser obligatorio eh, desde el principio ya intentar eh, poner el máximo, digamos, estar al máximo nivel? Que no vayáis a encontrar Hombre, ningún ningún rival con el que se podrá ir po, po, podáis relajaros. Pues tal como se ha presentado, pues nosotros el primer partido ya es nuestra primera final, ¿no? Y así no la hemos de tomar, sin que reservar, como que no. Se reservará ya, si vamos viendo el transcurso de la maratón como vaya, pues e iremos justificando jugadores, ¿no? Pero el grupo que nos ha tocado, pues no nos va a permitir hacer eso. Así que desde uh -huh. el primer partido son tres finales las primeras que tenemos y son las tres primeras que hay que ganar llega a estudiantes en cuanto a la plantilla en estado óptimo y alguna baja por, para esta maratón pues sí no vamos a tener dos o tres bajas una la de leandro otra la de Miguel que juega en asturias de decirle uh -huh. sorte de aquino y y dani sabe según el trabajo como las horas como vaya saliendo y carlos y también que está pitando no pero llegamos con siete con ocho89 jugadores y creo que llegamos en un buen momento y, y nada Todo eso te lo he vuelto a decir Eso mañana A partir de mañana cuando empiezo a rodar, pues Son muchos los condicionantes que pueden ocurrir ¿no? El primer partido te pueden lesionar a tres jugadores Y quizás te para la maratón O uh -huh. que y tenga dos días muy buenos Y, y vaya todo perfecto no uh -huh. Es todo muy relativo Así que iremos viendo Paso a paso como va surgiendo Esta maratón Para ti ya como, como entrenador ¿Dónde está la clave para llegar lejos en la maratón? ¿Que dónde está la clave? En ir a todos los partidos como si fueran finales no no se pueden menospreciar a ningún equipo y, y lo vuelvo a decir si quieres ser campeón pues hay que ganar en este caso son siete partidos los que hay que ganar y, y esa es la clave no la clave también es, como te he dicho antes eres tener dos días muy buenos no que te salga todo y, y también pues como tiene que ser normal pues que te ayude un poco la, la fortuna y uh -huh. Por último, Miguel, ¿te gusta una final a las 2 de la mañana? Sí, ¿no? Pues con el formato que hay creo que es una buena hora. El domingo también se puede disfrutar, a lo mejor el que no la pueda disfrutar, el ganador que no la disfrute de no ser, tiene también todo el domingo entero para poderlo disfrutar, ¿no? Uh -huh. Y creo que está bien tanto para para los jugadores como para los espectadores, ¿no? Hemos visto los, estos últimos año los domingos por la mañana el pabellón casi vacío, ¿no? Y a ver si con esta forma, pues, podemos podemos tener un pabellón abarrotado el sábado a las 2 de la mañana. Uh -huh. Pues nada, pues, lo vamos a dejar aquí, Miguel. En principio, como siempre, darte las gracias por ponernos al día sobre sobre tu equipo. Y, como todos los años, desear toda la suerte del mundo para esta maratón, ¿eh? Pues venga, Jesús, muchas gracias, ¿no? Uh -huh. Y mandar un saludo a, y darle la buena a los, a los jugadores que estuvieron el domingo allí en Galicia, ¿no? Y hicieron historia para el fútbol Zaladubriquez. Pues ahí queda eso. Muchas gracias Miguel, un abrazo. Pues venga Jesús. Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego. 5 y 59 minutos de la tarde pues esas son las impresiones las sensaciones del equipo más en forma esta temporada que lo ha demostrado hasta el momento pero como bien nos comentaba miguel eh, la historia cambia mucho y lo he hecho hasta ahora no vale para nada de cara a esta final eh, a esta final a este maratón a este final de temporada queremos decir a este torneo con el que se va a cerrar la temporada 2017 y 2018 Estudiante, como decimos uno de los eh, equipos favoritos y otro a nuestro entender y también nos los comentaba el propio miguel es el equipo de revolución como hemos dicho antes el conjunto más laureado de eh, el, eh, de este torneo de esta maratón de eh, esta maratón de, eh, de fútbol sala Y, y bueno, pues eso es, eh, es con el siguiente que tenemos intención de hablar. Bueno, eh, como decíamos, eh, el equipo más laureado, el eh, Revolución, que en el año 2008, con, con el nombre de Prodeco, conseguía su primera maratón de fútbol sala. De ahí, pues hasta 2012, cinco ediciones consecutivas, conseguía convertirse en el auténtico dominador de, de la categoría, con cambio de nombre incluido, cambio de plantilla muchas veces, pero manteniéndose la base y, como hemos dicho y eh, todos creyendo que iba a ser el primer equipo en conseguir seis ediciones, pero en el año 2013 una eliminación prematura en cuartos de final ante el Oasis acabó con ese sueño. Desde entonces eh, no ha vuelto, bueno, eh, al siguiente año sí consiguió llegar a la final eh, ante el que de qué precisamente y desde entonces no ha vuelto a meterse en una final. Pero vamos a hablar de cómo se presenta revolución para este eh, 36º eh, trofeo, para este 36 para esta 36ª edición de la Maratón de Fútbol Sala, con su capitán y goleador, con Quisco Trujillo. Quisco, buenas tardes. Buenas tardes, Su. Que, por cierto, antes de entrar con la Maratón, me comentan que, que disfrutaste la experiencia de la Copa Nacional como ninguno, ¿eh? ¡Jujú! Oh, yes, uh, ¡Jujú! ¡Un salachico! <ríe> tres, tres días intensos que, no, que nos comentaba precisamente tu compañero Paco que eh, la satisfacción final ha sido de las mejores que, que ha tenido en el, en el fútbol sala, e incluso decía, más que ganar una maratón, ¿eh? Bueno, yo he tenido también algunos de, de maratones de ubrique, no y demás, pero yo creo que, que a nivel personal, igual que a nivel colectivo, no yo creo que después del esfuerzo de la paliza, yo, para mí es algo que, no sé, no, no sé compararlo con lo que, con lo que ya ha conseguido, ¿no? Y uh -huh. yo creo que para mí ha sido lo más, de lo más bonito que ...que he vivido, ¿no?... ...en eh, eh, jugando a fútbol ...que es lo que más, que lo que más me gusta, ¿no?... Uh -huh. ...yo creo que de los momentos más bonitos de... ...de mi vida jugando a, a este deporte... ...yo creo que fue... ...hacia este fin de semana pasado ¿no?... Claro. ...todo lo que conlleva el día es más... ...más conseguir lo que hemos conseguido... ¿no? ...claro, porque es, es todo lo que rodea, ¿no?... ...el...el...el... ...ser el, el una cosa... ...que ha sido pues de casi de la noche a la mañana... ...en poco tiempo, en, en apenas dos semanas... ...se viste ya en una Copa de, de España... El buscar, pues, eh, el, el, los fondos para poder desplazaros, el viaje tan largo, la convivencia, el compañerismo, todo eso, pues le añade quizás ese aliciente que, que no puede tener una maratón porque se vive aquí, ¿no? Pues claro, no, y aparte, ya el, la convivencia es como como una familia, ¿no? Porque es un fin de semana que, que sales de tu casa, ¿no? Llegamos cada uno su familia, ¿no? chipa incluso con niños, ¿no? Y te embarca una aventura que, que te pegas tres días uh -huh. sin, sin saber dónde vamos, ni, ni lo que vamos a comer, ni, ni nada. Y, y es como como si fuera tu familia en esos tres días, ¿no? Porque lo que te pasa, los problemas que tienes, estás cansado y te desarrollas con ellos, es mucho más que un trato de, de un compañerismo, ¿no? Yo, por eso se me queda más grabado y se, y se me ha quedado para siempre, ¿no? porque la convivencia que hemos tenido estos tres días, la risa... Los malos ratos de no dormir bien no comer bien y demás no pero después al final de fin semana no compensa lo que lo que lo que hemos hecho ¿no? y, y con esto pagarles que, que la verdad que, que tanto como persona como como colectivamente jugando no no no había descubieró ninguno pero que, que ya sabemos todo cómo juegan no pero que después de, de fuera de la pista y, y en el tema del compañerismo y, y como personas son son increíbles uh -huh. Bueno, ahora toca cambio de chip porque llega la, la maratón, el torneo en el que todavía revolución, como decimos nosotros, sigue dominando el palmarés. ¿Cómo se presenta esta edición para vosotros, Kiko? Pues la verdad es que el equipo está teniendo más de la mitad de la plantilla a jugar, ¿no? Estos torneos jugando, ¿no? Y, y la verdad es que como siempre, ¿no? como todos los años, ¿no? La, la misma ilusión, ¿no? Y cada año un año más viejo, ¿no? Como, como siempre digo. Pero bueno, la ilusión está ahí, ¿no? Y, y, y las ganas, ¿no? Y... Y después lo que yo he vivido por ejemplo este fin de semana, ¿no? de, de llegar a un torneo, ¿no? que, que no era el favorito, que, que hay muy equipo que juegan mucho mejor que, que nosotros, ¿no? pero pero teniendo garra y espíritu, ¿no? ¿por qué no? ¿No? Y eso es lo que lo que tenemos que inculcar al equipo, ¿no? de que de que eso de que estamos ahí, ¿no? y que que no hay nadie, ¿no? que los otro equipo pueden ser mejor técnicamente, mejor colectivamente, pero pero un equipo se hace a la base de de garra, ¿no? y de coraje, ¿no? Yo creo que el equipo de, de evolución desde Desde que Desde su inicio siempre ha caracteriza por eso, ¿no? Uh -huh. Por mostrarse siempre también muy muy competitivo, como pues lo que habéis hecho en el trofeo Ignacio Peralta, en el que habéis llegado hasta semifinales, eh, o en Liga, ¿no?, en el que habéis quedado en esa cuarta posición. Eh, ¿Estáis satisfecho con cómo se ha desarrollado la temporada hasta el momento? Pues la verdad que no fue el ¿no? porque teníamos una plantilla amplia, ¿no?, pero después... ...por motivos de trabajo, etcétera, ¿no? ...pues la gente no, no ha podido venir lo que hubiésemos querido, ¿no? y, ...y hemos estado tirando desde el carro, por, por cinco o seis tíos, ¿no? ...y la verdad que, que después ya, cuando ha empezado el trofeo... ...que ha empezado a venir la gente que hemos podido, cuenta con todos los por ...pues la verdad que es mucho mejor, ¿no? y, ...y él está contento, ¿no? Yo siempre lo he dicho, esto es lo que esté, pero... ...esto es un equipo, ¿no? ...y cuando uno no trae tiene que remar otro y... ...y es lo que queda, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo llega Revolución a la Maratón? ¿Con todos disponibles o alguna ausencia? No, en principio creo que estamos todos... Darío creo que tiene una bola, por, el portero, ¿no? Pero uh -huh. por lo demás yo creo que estamos todos... todos al servicio del de entrenador, ¿no? Yo que estoy un poquito tocado, pero bueno, eso llegando a la vez que empieza a jugar, pues ya se le quita uno a todo, ¿no? Uh -huh. Y pues por lo demás yo creo que, que sí, que si no pasa ninguna cosa rara aquí guiar a la mañana que empiece hecho ¿no? Pues yo creo que, que podemos contar con todos esos tipos del equipo Tú mejor que nadie sabes de, de la importancia de llegar con una plantilla amplia ya que siempre has defendido que es quizás el requisito indispensable para hacer una buena maratón ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, que cualquier jugador puede marcar la excelencia en un partido, ¿no? Pero, pero una maratón muy larga y, y teniendo un banquillo completo pues pues te garantiza de que de que el equipo va a llegar fresco después a, a las eliminatorias, ¿no? Y ...y las posibilidades de, de pasar... ...pues yo creo que son mucho... ...muy superiores... Uh -huh. ...bueno este año ya sabemos que... ...tan solo 24 equipos... ...en tu opinión... ...hay ganas de maratón... ...ves expectación en el, en el ambiente... ...bueno maratón... ...esto hasta que no llegue la hora porque... ...siempre pasa el ritmo sí. ¿no?... ...siempre es normal... ...hay menos equipos ¿no?... ...la gente parece que... ...que se retrasa un poco ¿no?... ...pero el momento que empieza... ...mañana a robar balón ¿no?... ...yo creo que la gente ya está con el... ...con el gusanillo... ...con la gana de jugar... ...con la gana de, de partidos... Eso sí, que, que la Vicente de antes antiguamente cuando había 67 equipos, ¿no? Pues eso yo creo que no se volverá a repetir, ¿no? Pero que vamos, que con los equipos que hay yo... A mí eso me gusta mucho y, y ya te digo, y la gente que yo hablo con ella que le gusta este deporte, pues pues sí, pues está esperando deseando de que llegue el viernes y, y demás, ¿no? Y empezar ya toda tu huertelita por allí, respirar el ambiente de, de furbito y, y yo creo que, que la gente en principio es eso, en principio mmm, lo ve como que hay menos equipo, menos... ...más... ...como si estuviera más aburrido ¿no? ...pero yo creo que el momento de que empiece mañana allí a... ...a robar el ...yo creo que la gente en el enchufa y... ...y ya se pondrá que yo como si tiene que poner. Uh -huh. Grupo E, en el que habéis quedado encuadrado... ...junto con Oasis, Porti y Atlético Fusal... ...eh... ...a priori no parece tampoco un grupo fácil... ...pero no deberíais tener problemas para pasar ¿no? Bueno, en tema de pasar a lo mejor... ...yo creo que... que ...pero vamos, que el, el grupo que hay todo el tipo de división de no, ¿no?, y nosotros, y el otro tipo que no tampoco, no, no, la verdad que no sé quiénes son, quién mm -hmm. ¿no?, pero bueno, que, que pasar, habrá que jugar los partidos esos y, y ya desde que se hizo el sorteo sabemos que no podemos tomar ningún respiro, ¿no?, lo, habrá que salir a ganar los, los tres partidos, ¿no?, e intentar el 100% cada uno para pa no tener problemas después para la, si queremos si queremos pasar a la eliminatoria. Mm -hmm. Quisco, en, en los posibles cruces parece que la parte en la que en la que ir a echar pues el grupo eh, D, E F, ¿puede ser más asequible que la otra? ¿O no? Bueno, si lo dices por nombre del equipo, ¿Sí? a lo mejor sí, ¿no? Pero ya te cuenta, nosotros venimos de, de unas maratones, ¿no? Que, que a lo mejor un índice de Lía no fuera nada tanto y, y nos ha eliminado dos maratones, ¿no? Incluso así, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esto ya depende también de, de las circunstancias del partido y de las ganas del de rival, ¿no? Que cualquier rival en la Maratón no es, se cuenta como una liga, ¿no? Ahí sabes que pierde el partido y va fuera y, y todo el equipo van a dar máximo. Y eso es lo que te he dicho. En principio de nombre de equipo, pues a lo mejor, por, el, por decirlo así, sí, ¿no? Pero, pero que en la Maratón cualquier equipo te complica la vida y cuando te vengas la cuenta, pues, pues estás eliminado. ¿Cómo ven las opciones de, de tu equipo para meterse en una final? Pues la verdad es que bien, ¿no? Yo soy de que... Que pienso de que primero hay que ganar los grupos ¿no? Y después ir pasando Y a ver cómo, cómo está el equipo de cómo rinde A ver las sensaciones que tenemos no Y, y intentar no mirar a Muleo, ¿no? sino Intentar mirar el partido que nos vaya tocando Si tenemos la suerte de ir pasando Y que, que nos respeten las lecciones E intentar jugar lo que sabemos ¿no? Que yo creo que si, si jugamos lo que sabemos Tenemos algunas posibilidades ¿Qué equipos ves tú como favoritos candidatos A llegar a, al menos a semifinales? ¿Crees que puede haber algún tapado? Yo de lo visto que he visto este año, mmm, yo creo que los estudiantes tienen estar muy, muy fuerte Se va a reforzar también la maratón, pues Dani Chávez lo asegura también, y es un refuerzo que, que ellos lo, va, lo van a anotar mucho. Uh -huh. Que de que siempre está ahí, y son sagales, y, y esta gente dice que están cansados la semana pasada, pero eso cuando los a correr, eso eso corre como 10. Uh -huh. Y después, donde, Zulema, prácticamente los mismos. Yo creo que es muy, muy fuerte ya, y muy consolidado ya en el en este tipo de, de maratones y de torneos ¿no? y yo creo que van a estar ahí arriba, seguro Quisco, en Liga hablábamos de que, bueno, eh, en las últimas temporadas se ha visto cierta igualdad, en la pelea por la Liga, cinco o seis equipos ¿esa igualdad tú crees que se mantiene en la Maratón o llegan a algunos equipos mejor que otros? La Maratón ya es que es otra historia, no pero vamos, yo creo que, que sí que los cinco equipos que hay arriba yo creo que, que van a seguir la misma línea, ¿no? De, de lo que ha sido la Liga no a, a, a la Maratón, no yo creo que ...que seguramente van a estar dando guerra los cinco, ¿no?... ...ya alguno despuntará de alguno de abajo, ¿no?... Y ...que se meterá en la pomada arriba, pero... ...pues yo creo que, que a priori... Mmm, si ...los cinco esos son los, los candidatos, ¿no?... ...después, claro, de los cinco esos después empiezan a reforzarse... ...con gente del Lubrique y demás, ¿no?... ...y, y el equipo pues va con potencial mucho más grande. ¿Qué te parece los cambios este año en el formato de la competición? ¿Algo inevitable? y sí, aparte de inevitable a mí la verdad es que me ha gustado porque la final a esa hora de madrugada yo creo que, que es lo mejor, ¿no? Porque ya llevamos unos años arrastrando, ¿no? que que en semifinales y final pues la influencia del público pues sí. aminaba mucho, ¿no? Y claro, ya la gente cuando la elimina, pues domingo lo mejor aprovecha para irse a la playa o, o para descansar y yo lo veo mejor incluso para el equipo ganador, ¿no? Porque uh -huh. termina de de va mejor gana la maratón y, y por Tiene sus dos o tres horas para pa acelerarlo con los amigos y demás, ¿no? Y el domingo tiene pues, un día para descansar que el lunes hay que trabaja Yo creo que era una, una sensación en general en todos los equipos, ¿no? Eso de, de bueno, pues, ¿para qué vamos a alargarlo con horas de descanso innecesariamente? Lo acabamos antes y punto, ¿no? Claro, yo creo que yo creo que el formato a mí me parece bien, me parece correcto, la verdad. ¿no? Artur Amar, porque también verano y ...y hay muchos sitios que cortan el sábado... ...y empieza el domingo para hacer mis finales y final... ...y ya la influencia de público no... ...y los mismos jugadores no... ...se trastornan el, el horario... Y, ...y nos quedamos siempre de eso ¿no?... ...yo creo que la mejor opción ha sido... ...hecha de, de todo seguido ¿no?... ...y, y yo creo que, que va a salir bien vamos... ...yo, bajo mi punto de vista ¿no? uh -huh. ...yo creo que la gente que ha hablado también le ha parecido... ...correcto a la... A ...hacerlo así ¿no?... ...y yo creo que, que es la mejor opción ¿no?... ...para que... ...para que haya aliciente en la final que la gente esté allí metida ¿no? y para que la gente disfrute de fútbol. Recuerdo yo muchas finales, bueno, la mayoría en la que siempre un factor que decanta el partido para un bando para otro es cómo llegan físicamente los equipos, siempre hay alguno que llegue un poco más castigado y eso luego se nota. El que sea la final, a las 2 de la, de la mañana, ¿va a posibilitar que lleguen los equipos más enteros o, o al ser concentrados digamos todos los partidos va a ser todo lo contrario? ¿Qué crees? Yo pienso que, verdaderamente por lo que yo he jugado y demás, uh -huh. que yo creo que más, más fresco, ¿no? Porque, aparte, claro, que es más seguido, ¿no? Que, lo, que los músculos están más... Pero yo creo que a lo mejor termina de madrugada, da, da descanso y después empezar, te cuesta mucho más trabajo ya que seguir el ritmo que llevas, ¿no? Uh -huh. Y más, ya una final, ya en una final la gente ya no le duele nada. En el momento que caliente dos veces, ya echa el resto y ya... Sabiendo que ya mañana, por ejemplo, tiene historia para descansar, ¿no? Que eso psicológicamente también en la cabeza de uno puede pesar también y bueno he hecho el resto ahora ¿no? pero ya sé que mañana por ejemplo puedo pegar todos los días acostados uh -huh. yo creo que influye también y, y yo creo que, que la gente pensará eso no que, más cuando llega la final ya le, le daré igual a todo le detestará más <risa> y, y correrán como, como vamos ¿no? uh -huh. pues nada pues eh, Quisco lo vamos a dejar aquí Eh, muchas gracias, como siempre, por, por atendernos Por ponernos al día de, de revolución Del equipo, repetimos, el más laureado De los que todavía están en activo Y el único capaz de haber ganado cinco ediciones De forma consecutiva Y nada, pues mucha suerte para este, para este fin de semana Esperemos ver a la revolución De los grandes momentos ¿eh? Perfecto, mira, eso yo quería hacer un inciso Un momento sí. si me, si me mira, de, Del tema este De cuando hemos estado en Galicia Ajá uh -huh. Vale, he mentado a otras personas que han estado con nosotros, ¿no? Que, que parece que no han estado ahí, pero pero es como Alejandro Roma, Luis Alfilla, ¿no? Martel y Sarva, ¿no? Que, que sin jugar mmm, allí con nosotros, ¿no? Que yo lo, lo que han ido apoyando, que chapo, que no nos ha faltado de nada y que, que el mérito también es de ello, ¿vale? Uh -huh. Por supuesto toda esa expedición que, que se desplazó, como decimos, hasta hasta Galicia de una forma, toda una familia, incluso con allegados, como bien comentas. Pues nada, chicos, pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Seis y dieciséis minutos. Continuamos con nuestro repaso a los eh, protagonistas, a los candidatos eh, en esta 36ª edición, a luchar, a pelear, a dar ruido y a llegar lo más lejos posible o en esa última fase de esta maratón. Eh, uno que nos queda pendiente, obviamente, es el vigente campeón, el pinturas Féfica de que, para muchos, el principal favorito... A hacerse con el título en este año 2018 Vamos a hablar con el que este año ha sido su entrenador Con Salva Villalba, que lo tenemos al otro lado del teléfono Salva, buenas tardes Buenas tardes tú No sé si te pasa, como como a muchos de tus compañeros eh, Estos que estuvisteis en Galicia Te acaba de, eh, de mentar ahora mismo eh, Quisco Trujillo Que llegasteis a Ubrique como en una nube, ¿no? Después de lo que habéis vivido Llegamos como... En una nube, yo creo que en la, la nube todavía estamos ahí, en la nube, mucho, porque creo que ni lo, lo creemos todavía. Uh -huh. Yo sigo viendo los vídeos de Alejandro Román, <ríe> de cuando tengo un ratillo, le sé unos minutos y me sigues sacando la misma sonrisa. ¿no? Uh -huh. <ríe> Recuerdo, Salva, cuando se disputó el, el Campeonato de Andalucía, después de la final, eh, que tuve la ocasión de hablar contigo en el pabellón, que, bueno, no teníais muy claro eso de ir a la Copa Nacional, porque era muy lejos, y mira al final por dónde la vuelta que dio la situación, ¿no? Sí, fue, cuando hablé contigo te lo dije que era complicado, pero ya sabemos los jugadores estos que cuando se les pasa una cosa por la cabeza de vamos a conseguir esto, vamos a conseguir lo otro, vamos a ir por dinero, vamos a lo otro, y en tres días pues conseguimos algo de dinero, ayuda de patrocinio, el ayuntamiento, que al final fuimos, uh -huh. y fíjate, bendito día que no salió esta locura. Uh -huh. Como decía Paco, eh, Salva, esto era una oportunidad que se da pocas veces y que, y que había que aprovecharla, ¿no? Sí, la verdad que sí, que hay que aprovecharla, pero no solamente por haber sido campeón. También hemos vivido una experiencia bonita en el tema de deportividad, conocer jugadores, incluso aquí en la final fue con gente de Jerez, de del puerto, que no conocíamos y la verdad que nos quedamos fascinados con el juego que y cada uno el currículum que tenía, pues era bastante bueno y hace amigos y deportividad y que es lo, lo más importante lo que yo fui allí, más que ganar incluso, ¿sabes? Uh -huh. eh, volviendo a lo más cercano, llega vuestro formato favorito y una competición en la que los últimos años soy uno de los dominadores, ¿no? ¿Cómo se presenta esta edición de 2018? Pues la verdad es que tengo cierta incertidumbre por cómo llega el equipo, porque de, ya sabes que tenemos varios jugadores en el ubrique, ¿no? Uh -huh. Después de cuando terminó el ubrique, estaba gente como Juan David, que estaba leccionado para larga duración. El cuándo vamos a contar con él, eh, yo creo que hasta, dentro, bueno, hasta el año que viene, si siguen en el ubrique hasta el año que viene. Paco y Juanmi no juegan el primer partido de grupo. por tema Paco por sanción y, y Juanmi por tema personal. Uh -huh. Y el otro soy Ignacio Feralta seleccionó Javi Trujillo, el cual no sé si está recuperado o no. Conociéndolo seguramente... Jugará, lo que no sé si estará bien o no, y Semi también, que lo tenemos lesionado de hace un mes y medio y y no vamos a poder cortar Coral, creo yo. Uh -huh. Por lo demás creo que bien, claro, lo de que fuimos a Galicia, que somos unos pocos, uh -huh. pues físicamente llegarán cansados, pero a ver cómo se soluciona todo este fin de semana y... ...y me pueden dar otra satisfacción más como tú dices venís de la, el último partido que jugó eh, el que de que la final del ignacio peralta donde caíste ante estudiantes por cuatro goles a tres en un partido que según os comentaba paco eh, se os fue por errores propios en la primera parte no Sí, la verdad que sí que nada más empezar el partido cometimos un fallo que no se puede cometer ante un equipo como estudiante Le dejamos el pasillo de medio abierto y eh, entró con el doble tenartís solo y no podemos de cometer esos fallos si queremos ser campeón. Uh -huh. Y eso fue lo que supone el no solamente el fallo, sino el palo de empezar un partido así, a contracorriente, e intentar remontarlo y que no jugamos todo el año juntos. También uh -huh. eso puede ser por, por eso mismo, porque Juanmi con Bubi pues, no están el año juntos y puede que se cometa esa falta de coordinación y que nos cuesten los goles, que también lo vi normal por otra parte, pero si queremos ser campeón, estos fallos lo debemos de evitar en la maratón. Uh -huh. No obstante, ¿reservaste y, y algo, no, en esa final de cara a lo que venía el fin de semana de cara a la maratón? ¿O no? Reservamos algo, si no sé a qué te refieres, si reservamos a refiere? Pero Gavi se uh -huh. estaba con el isquio fatal. Y uh -huh. como venía lo de Galicia, pues uh -huh. no era reserva, era de sentido común decir si lo de Galicia somos ocho personas que estamos inscritas Oso de campo y dos porteros uh -huh. Si selecciona una, como vamos a jugar ese torneo Con tres, con tres, con tres en el banquillo? Claro, claro uh -huh. Era lógico, que es una cosa que se tenía que hacer Y con Paco igual Paco estaba tocado, Paco se quedó en el banquillo No hubo titular el partido de la final Y con el eso de que También llegará Lo mejor posible al fin de semana y Incluso allí en el fin de semana también lo estuve Logificando hasta el final uh -huh. Bueno, de esta manera, ¿con cuántos jugadores vas a poder disponer en la Manatón? Pues como te digo, una cierta incertidumbre, porque Mario Sacón también terminó con el ubrique fastidiado y no sé cómo estará. Así que hasta que me llegue el viernes el primer partido y empiece a ver quiénes llegan, porque tú sabes que, como te dije, que lo mismo ni va ni Galicia con el tema estudio. Uh -huh. Al final me enganché y estuve. Y estoy un poquito ahora mismo con entre el Yerla del viaje y el estudio. <risa> <risa> y no me dan mucho tiempo ni a mirar los grupos ni a contar claro. personas ni hablar a la gente ¿sabes? Uh -huh. bueno pues con la intención de recuperar el máximo el número máximo de, de festivos de cada esta maratón y, y como vigentes campeones viendo cómo planteáis también este tipo de, de torneo tú entenderás que se os considere favoritos no pues sí, normalmente yo siempre he considero más o menos los primeros que quedan en liga los cinco primeros pues normalmente uno de los cinco son mis favoritos para alzarse con el título es uh -huh. un pasito por delante pongo al estudiante porque este año creo que ha ganado todo y la verdad que le llegan un buen momento y tienen un equipo un grupo bastante eso, que llevan muchos años mucho año jugando juntos y eso es una ventaja muy grande con, con, con los demás equipos pero menos con el mío uh -huh. Pero se habla de ese método, al menos hasta salvo el año pasado, poco poco valió con vosotros, ¿eh? No, sí, la verdad es que el año pasado también contábamos con Feki, que uh -huh. Ya sabemos todos que da un puntito por encima en el equipo que esté. Y también yo creo que llegamos más en forma, tuvimos menos lesiones y este año, pues ya te digo, también una cierta incertidumbre por, por a ver cómo llegamos y ver lo que hacemos. Lo primero es que para empezar os ha tocado un grupo duro en el que estáis tres candidatos al título, ¿no? Y eso ya le añade un poquito de, de, de, de dificultad a la cosa. Pues sí, hay que salir desde el primer partido al máximo, intentar ganar todos los partidos, porque no me ninguna sorpresa de que el tercero de nuestro grupo pues se quedara fuera. Uh -huh. Entonces no podemos especular, desde el grupo ya no podemos especular. Uh -huh. Y bueno, cuando hablamos de también de, de favoritos, eh, quizás de todos esos candidatos, eh, si hay vosotros los que estáis ahora mismo en plenitud de madurez, lo digo, Eh, porque relativamente sois todos todavía jóvenes y, y ya tenéis bastante experiencia, ¿no? En comparación con otras plantillas, me refiero. Sí, somos jóvenes, pero gente como Paquito parece que lleva 20 años cuando ha fugido, Sí, sí, eso es lo que Paquito le añade la experiencia, ¿no? Más, uh -huh. Que también está gastado uh -huh. ah. en ese sentido y, y yo te, ya te digo que si físicamente tuviéramos bien la plantilla completa y, tuvi y tuviéramos un bloque fuerte Año tras año. En Liga N Fugosala, pues esta plantilla pues, tiene un, un margen de mejora bastante grande, a, a mi entender. Uh -huh. eh, en cuanto a, bueno, a lo que ha sido la temporada, ¿qué balance y hacéis de lo que ha sido para vosotros, por ejemplo, la Liga? No habéis podido pelear este año por el título como el año pasado, pero bueno, habéis terminado ahí arriba, ¿no? Sí, la Liga ya te la he comentando, que tenemos 3-4 jugadores que están preparados para competir con los mejores y otros y otros más jóvenes que vienen de otros equipos que lo estamos inculcando ese carácter o ese juego para competir y si no se y si tuvimos dos o tres de jugadores importantes pues se notó el bajón ese para perder bastantes partidos y perder la comba de los, de los primeros clasificados uh -huh. y yo creo que esa es la clave que dependemos mucho en de liga de estos tres jugadores que están preparados para competir que si se pues se nota un poquito el equipo, el liderazgo y el carácter y todo Ajá. Oye, salvo una duda que tengo ¿Es una de tus preocupaciones gestionar una plantilla a la que se incorporan en estas últimas semanas muchos jugadores que, que no han podido jugar durante toda la temporada porque han militado en otros equipos, equipos de fútbol federado y bueno, lo tienes que gestionar junto con los que sí han estado ahí todo el año ¿Te supone algún problema o esto se tiene superado entre vosotros? Hombre, yo supongo que el jugador quiere jugar, siempre. Juegue en Liga o no juegue en Liga. Uh -huh. Ahí los que están en el ubrique pagan por jugar y no juegan en todo el año solamente juegan en Ignacio Peralta y la Manatón y también pagan como uno más. Pero puede ser de los dos sentidos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que somos tanta gente que intento a los minutos a cada uno que se merece. Digamos que se merecen el tema físico. Ajá. Uh -huh porque si es un equipo que hay 15, hay gente físicamente mejor preparada, en eso me baso más más o menos. Claro. Uh -huh. Y los más jóvenes pues eh, lo miran, aprenden y están a poner esa factura y mi idea es que año tras año con esta jugando en liga pues aprendan y mejoren para llegar a a competir con ellos, que es la idea, que uh -huh. mejoren. Uh -huh. Como entrenador, en, ¿en dónde radica para ti la clave para hacer una buena maratón? Pues esta con esta maratón con este formato Pues no no sabría qué decirte Porque aquí no puedes especular mucho Ni en tema de... Aquí tienes que ir Yo creo que ningún partido nos va a dejar descansar A nadie, a ningún equipo uh -huh. Entonces, pues... Eh, no lo sé cómo cómo plantearla esta maratón Simplemente ir partido a partido Y ganar Y ver cómo vienen los cruces Y, y mirando partido a partido Sin mirar arriba Porque haciendo cábala Creo que toque cliente toque va a ser fuerte. Al ver mejor mm. equipo, te va a enfrentar con ellos muy... Lo mismo en octavo ya te enfrentas con un equipo potente. Mm. Es decir, que aquí lo de dosificar fuerza, eh, si se puede, se hace, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, yo en los altos maratones sí mm. había a lo mejor un partido dos partidos que tú podías dosificar. Y si tiene una plantilla amplia y buena, pues sí. Pero como están los cruces, todo se ha cortado y... Y no sé, pues yo jugaré el primer partido como si fuera el último, desde uh -huh. el primer al último, porque ya el sábado por la, la, por la noche ya estarán los cruces en semifinales, supongo, y, y no puedes dejar más en al error en ninguno, porque yo creo que esta maratón al ser más corta pues puede haber sorpresas inesperadas, uh -huh. me las espero, vamos. ¿Y, y te, gusta, sí? te gusta esos cambios introducidos que bueno vienen en parte obligados por la reducción de equipos, que solo son 24, pero ¿te gusta cómo ha quedado la cosa? Pues a priori por el papel sí, la veo bien porque es más corta, eh, podemos descansar, el finalista puede disfrutar del trofeo, cosa que cuando llega el domingo, que, que termina, creo que terminábamos siempre a las dos de la tarde, con la calor, uh -huh. las novias de los de, de los jugadores que se quieren ir a la playa, que tú ya no estás ni para celebrar, porque dos días consecutivos ahí, pues la verdad que no disfrutaba del trofeo, ni disfrutaba la gente, ni disfrutaba la, la gente que te rodea, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que en este formato pues yo creo que nos vamos a afectar todos contra todos el, el ambiente del pabellón y la cancha va a ser como antaño uh -huh. y yo creo que por el papel pues veo que puede que resurja con esto también de haber ganado el campeonato de españa pues que resurja esa afición de fútbol paganán ¿no? en principio te gusta más una final a las dos de la mañana no sí dos de la mañana a cuatro de la mañana yo creo que todo lo que se ha terminado el sábado de madrugada, es, es bueno. Uh -huh. y, y en cuanto precisamente a eso de, del desgaste, como co le comentábamos a Quisco, se han visto muchos años en los que los equipos han llegado ya a esas semifinales algo algo cansado El hecho de que va a estar todo más concentrado, más condensado y que se va a terminar antes, ¿nos asegura una final en la que los equipos llegarán más frescos o no? Pues la verdad que no sé cuántas horas cuántas horas hay entre partido y partido ahora mismo. Pero uh -huh. viendo que termina el sábado, supongo que Sí si tienes que tener una plantilla amplia seguro y evitar lesiones también porque si tiene una plantilla corta y los partidos se van cada tres horas yo creo que a los jugadores pues le, le va a costar mucho jugar casi dos o tres partidos consecutivos así lo van a pasar mal así que yo creo que es fal por clave eso tener una una plantilla amplia y y que las lesiones te respeten uh -huh. o sea al menos o, o por lo menos parece que va a ser menos pesada no que que digamos por lo que se alargaba innecesariamente en estos últimos años con horas de descanso pa para que cuadrara y pudiera jugarse la final el domingo a las 12, ¿no? Sí. Uh -huh. Como bien dice, es eso. Vamos a estar concentrados el año pasado te daba tiempo a desconectar, digamos, de maratón, yéndote a una piscina, o yéndote a cualquier lado y no te descansas. Yo creo que con este formato pues, creo que tienes que estar esas 24 horas que vamos a ir pues concentrar máximo la maratón en cómo van los cruces y y cómo va el, el, la maratón, cómo continúa. Pues nada, pues Salva, lo vamos a dejar aquí como a tus le decía a tus compañeros, pues nada, que muchas gracias por atendernos y que mucha suerte para, para esta maratón. Vamos a ver si sois capaces de revalidar el título del año pasado, ¿vale? Lo intentaremos. Venga. Gracias. Muchas gracias, un Hasta abrazo. Luego, Hasta luego. y 30 minutos nos vamos a despedir ya pero antes hacer referencia a los cuadros de premiados del trofeo de ajedrez de verano cambiamos de asunto estábamos exclusivamente hablando de fútbol sala los últimos minutos pues para ese torneo de ajedrez campeón absoluto manuel Lobato, seguido de francisco rosado alberto mateo manuel castro y antonio medina en categoría sub-18 primera adela macías segundo francisco arena tercero Óscar franco en sus 14 Roberto Santos campeón, Alejandra Cor Alejandro Corralero segundo y Francisco Rodríguez tercero. En juveniles sub10, eh, Antonio Medina campeón, José Manuel Valle segundo y Pablo Montiel tercero. El mejor eh, veterano mayor de 55 años, Manuel Ordóñez, el mejor veterano mayor de 65 años quedó desierto el premio y la mejor femenina, Candela Medina. Seis y 6:32 minutos, eh, llegamos a nuestro fin, volveremos mañana